Sí, evidentemente, ahorita ya toda la logística está hemos coordinado con la Policía Nacional, con la gendarmería que tenemos en el municipio de San Carlos y toda la gente que está apoyando se le va a dar seguridad durante toda la ronería a la gente que va de ida y con el tema del ciclismo y las ambulancias que van a estar eh, atentas con los médicos que tenemos también allá para esperar porque son más de 15.000 personas que visitan entre sábado y domingo esta festividad en nuestro municipio de San Carlos. Entonces la seguridad va a estar ahí y vamos a estar apoyándolo con todo el personal de la alcaldía y de la subalcaldía de Buen Retiro para que la gente venga y se sienta también protegida. Y de todas maneras, siempre les recomendamos que cuiden sus pertenencias, que eso ustedes saben que no faltan los malvivientes, que se, se meten entre la gente que es peregrina hacia el Divino Niño. El Buen Retiro ha mejorado muchísimo, hemos entrado, estamos haciendo, hemos, ayer se ha puesto luces a la entrada donde va a ser el Divino Niño, de la iglesia se ve muy bonito de noche, la plaza está muy limpiecita, las calles se las han ripiado también, entonces la vamos a esperar a toda la gente, buen retiro lo van a ver que está muy hermoso y creo que eso es lo importante, que la gente venga, disfrute, venga a la iglesia, haga todas sus oraciones que, que ellos vean y esperamos también que las oraciones que van a hacer en el Divino Niño nos ayuden para que la chiquitanía nuestros hermanos también llueva y que... ...todo se calme con estas catástrofes que están sucediendo de incendio ...a nuestros hermanos Chiquitano. ¿Cuántos? El año pasado se han superado los 15.000 y esperamos que vengan... ...esos 15.000 o tal vez un poco más... ...porque sabemos que ahorita en este tema de los incendios... ...que hay, hay mucha gente que está muy acongojada... ...y que quiere visitar las iglesias para ver que Dios nos mande... ...o el Divino Niño nos mande agua a todos nuestro departamento entonces es importante que la gente venga y visite al Divino Niño en esta en estos 25 años que está acá en nuestro municipio de San Carlos en el lugar de buen retiro.